Correr los momentos principales de cada mañana. Hola Karina. Movidita la mañana, Jorge Movidita. Les, reco mm, Les recordamos a todos que no estoy esta mañana en el móvil, que no tengo el móvil. Ahora Santiago nos enviaba un pica viendo el móvil en la interbalearia, pero no soy yo. No. No soy yo. Mm -hmm. No va Karina. Está ahí. ocupado el no móvil hoy. No hay, Está ocupado el móvil. Está en otras misiones el móvil. Claro, entonces ya como le contábamos esta mañana a Elena, que bueno, nos decía por qué este, no, eh, no hacíamos imágenes y bueno, eh, ya para la semana que viene vamos a tener todo solucionado, vamos a tener el móvil con nosotros y además... En, la, en el auto particular el trípode que funcione. Antes de ir a la nota que tenemos, Jorge, porque uh -huh. eh, eh, que allí en el libreto figura y que es una nota que seguramente va a llevar un ratito, agradecer a Raúl que nos escribe desde Quilmes, Argentina. Dice que nos escucha todas las mañanas, que somos una gran compañía y que cada tanto viene por eh, nuestra ciudad de vacaciones, que nos manda un saludo y además se pone a las órdenes. Atento, atento, uh -huh. porque seguramente y teniendo en cuenta toda la movida argentina y la política argentina y demás, que estamos siempre hablando de ellos, ¿quién te dice que no tengamos desde allí un movilero, que sumemos otro, un movilero? Otro corresponsal más. Claro, claro bien. que sí, desde Quilmes, Argentina. Así que el agradecimiento, como, como siempre, a todos los que están Muy bien. atentos. Y, y hace unos días hablábamos, Jorge, hemos mencionado muchas veces, y hacemos, yo le decía fuera del aire, lo sé, lo, en realidad él no, no sé si lo sabe, pero lo estamos nombrando siempre y puntualmente cuando hay un corte de energía en nuestra planta emisora, ¿de quién nos acordamos? ¿De Florín? De Florín, De Freddy. exactamente, de Freddy Florín, porque <risas> bueno, gracias a, a esa posibilidad de tener este equipo en la planta emisora, ahora se corta la luz y volvemos inmediatamente, cosa que no sucedía eh, tiempo atrás y la verdad que nos gratifica porque no estamos con el corazón en la boca de saber cuánto va a durar el corte o no sino que inmediatamente tenemos la solución pero además, y lo decíamos también hace algunos días y lo saludábamos al aire esta empresa cumplió 50 años 50 años eh, de trabajo generando, cariño... generando energía Exacto, exacto, y bueno, y el cariño de la gente se notó en un encuentro que hicieron este fin de semana, y bueno, y hoy estamos acá, tenemos a Freddy, tenemos a su hija también que está presente aquí con nosotros, y, y a la cachorrita que, que eh, eh, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo que se llama? ¿Charlotte? Charlotte, Charlotte, Charlotte pero Que, que es, no, es famosa. nombre más distinguida, Charlotte. Yeah, tal vez, bien, pero bien. así como es ella, te digo. <risa> Char Char bueno. Charlotte es una artista de, de cine. Sí, Fue claro. contratada cuando... Fue pues la novela. De verdad, Seguro. Es cierto, esto fue una novela que se, firmó, se filmó en, eh, en el Imperial. ¿eh? Sí. Eh, la, vieron, la vieron en la calle y dice: Chao, esta. Mira, y la contrataron mira, y bueno. Mira, después mira. te voy a mandar fotografías de ella con los el texto oscuros. <risa> Tiene su historia, Charlotte, ahí. <risa> este, bueno, Jorge, la verdad es un placer tenerlos acá. Eh, bienvenidos a nuestra casa. Freddy, yo le decía, yo lo, lo decía fuera del aire, para nosotros ustedes como empresa, eh, que también son una empresa familiar, representan algo importante. En Maldonado es mantener justamente ese espíritu eh, empresario, a pesar de que siempre las vicisitudes de la vida van generando cambios en, en las diferentes empresas, pero ustedes se mantienen firmes. Han cumplido estos 50 años. Y, y bueno, y queremos saber cómo se vive qué es lo que se siente desde el lugar eh, eh, particularmente en el tuyo que eso es el que va liderando toda, to, toda esta gente Bueno, esta empresa la, la comenzó eh, mi, mi papá hace exactamente 50 años eh, yo tomé el control de la empresa en el año 85 95, perdón, creo que fue y, este, y seguió, seguimos con la tradición de la electricidad y lo, lo que es controles industriales. Pero eh, cambiamos el rubro, mi papá era profesor de la auto en la parte de electromecánica y teníamos un taller de electricidad automóvil y bobinados. Eh, yo no seguí en ese rubro, siempre me incliné por la parte de generadores y bueno, le fuimos dando vuelta a la empresa para llevarla, orientarla a este punto. Y Maldonado, vos sabés bien, tiene... ...una larga tradición de familias... ...que se han continuado, se han perpetuado en el tiempo... ...con los hijos, nietos... ...hay muchas familias muy famosas... ...no podría nombrar, nombrarlas a todos... ...pero son muchísimas... ...y todas las generaciones van aportando lo suyo... ...van haciendo cambios, van mejorando... ...muy pocas, afortunadamente muy pocas fueron hacia abajo... ...pero el, la gran mayoría, los hijos han aprendido... ...de, de la forma de trabajar de sus padres... Y honrando la memoria de sus padres, siguieron siendo derechos y trabajando en esa línea y fueron creciendo. De ese, de ese ejemplo te puedo decir muchísimos. No sé, yo me considero de que somos uno. No sé si será cierto, pero me por lo menos me considero uno de ellos. Soy uno de los pocos... Este, en realidad, te diría que soy un tipo muy feliz porque pude hacer lo que me gusta, porque tuve unos padres que me apoyaron siempre, porque tuve una, un, un ejemplo enorme de mi padre que siempre me, me dijo lo primero que, que tenés que tener en la vida es la el, el orgullo de saber que andás por la calle con la cabeza en alto, que nadie va a decir algo malo de vos. Te podrás equivocar, pero si te equivocás, no es intencional, te equivocaste porque tuviste un problema, pero nada, si nunca pensar nada malo, siempre hacer las cosas bien, y bueno siguiendo el ejemplo de mi viejo es que hoy estoy acá Ah, qué lindo escuchar eso, Freddy, realmente, qué lindo escucharte y seguramente que la audiencia también comparte este sentimiento de, de, de, de, de, de, que, de que se siente bien escuchar a alguien que está tan conforme y tan contento con lo que hace. Jorge, Freddy, te escucha. Freddy, eh, los dos somos de acá. Y nos, nos cruzamos hace muchos años, no somos amigos, no somos de, de vernos todos los días, pero siempre, y, y tal vez porque no a la distancia, existió un respeto mutuo y como, como que allí había entre nosotros eh, coincidencias. Y bueno, y el tiempo y el hecho de que se haya incorporado... Este, ...un equipo generador de tu empresa aquí a la radio... ...llevó a que profundizáramos ahí sí un poco más nuestro conocimiento... Y, ...y creo que también los dos tenemos una misma preocupación... ...aunque nunca lo hemos hablado el tema... ...pero son los cambios que se generan en nuestro departamento... ...y, y que somos de alguna forma celosos porque no queremos que... ...que Maldonado pierda su identidad... Y creo que la forma de no perder la identidad es esto, es de alguna forma cada día refundar eh, lo que hizo y determinó la historia de este lugar en diferentes acontecimientos, en diferentes actividades, pero también en el ámbito empresarial. Y yo creo que tiene un valor tremendo que tu empresa, que es una empresa familiar que se fue reconvirtiendo, hoy no solamente esté en, en plena actividad, en pleno desarrollo, sino siendo un elemento fundamental pensando en lo que hay y en lo que va a venir. Porque tenemos que pensar que cada uno de estos edificios que se construyen aquí, imprescindiblemente, van a necesitar de un servicio de, de generador, por ejemplo, y que eh, es imposible pensar que se pueda construir estos grandes edificios sin contar con la profesionalidad de empresas que les den garantías, porque también estamos hablando de un servicio indispensable para cualquier, eh, para cualquier edificación que se vaya realizando. Eh, sí, eso es cierto. Eso termina siendo un desafío profesional para ti, no solamente para el presente, sino de cara al al futuro porque también vas a tenerte que dedicar unos, unos minutos a pensar que algún día vos no vas a estar ahí como no estuvo tu padre pero que, que la empresa tiene que seguir existiendo y tiene que seguir funcionando sí eso es cierto mira te voy a explicar varias cosas eh, en principio yo ya no estoy más en la empresa ¿Mm? eh, me jubilaron Mm. Ah, mirá. Soy, ya soy, ya soy viejito, ah, mirá Ya soy viejito Ah, mirá, te me jubilaron, jubilaron. no me habías dicho nada mirá, oh, Sí, hoy, hoy por hoy Quien está llevando la empresa adelante Y muy bien uh -huh. Es Soledad y mi hija sí. Mi hija Nicole eh, Soledad está en todo lo que es la parte administrativa Acá Nicole es en la que está En la parte de importaciones y lo que es todos los negocios con el exterior, que sea de, de, de importaciones y ahora que vamos a empezar una parte nueva que es una reexportación de equipos que vienen para venir de Europa uh -huh. a zona franca y van a ser reexportados a algunos países sudamericanos. De todo eso se va a encargar ella. Bueno, ¿no? de, por otra parte, lo que me hablaba sobre eh, los cambios de Maldonado, hay, hay un tema. En mí despierta un sentimiento muy ambiguo. Por un lado queda el Freddy de 15, 20 años, que disfrutaba del Punta del Este, que era todo bosque, tranquilidad, y las temporadas eran absolutamente diferentes a las de hoy, era mucho más familiar, y me encantaba eso, realmente. Pero debo reconocer que Maldonado necesita cambios, necesita más gente, necesita más edificios, necesita modernizarse y llenarse de gente para poder desarrollarse en la medida que lo, nosotros lo precisamos. Este, después lo otro que vos me decías sobre la empresa que tiene que ir adaptándose. Nosotros no nos quedamos quietos. Eh, hemos hecho un montones de propuestas que no sabemos todavía la respuesta que van a tener, pero, eh, por ejemplo, los edificios hoy por hoy tendrían que tener la obligación de tener equipos generadores por un tema de seguridad primero claro. gente que pueda quedar en los ascensores y por último el, hoy por hoy los edificios no tienen tanques de aguas en la parte superior uh -huh. trabajan con presurizadores de agua uh -huh. entonces ante un incendio o un, algún problema grave eh, lo que primero se hace es cortar la energía porque digamos eh, eh, hay un incendio suponte en el peor de los casos un incendio Viene bomberos, lo primero que te hace es que UTE te corte la energía en ese lugar para poder trabajar en forma segura, poder tirar agua en forma segura. Al quedarse sin energía, las bombas de presurización de agua no funcionan. Entonces estás 100% dependiendo de los equipamientos de bomberos. Claro. Pero necesitas un, una ayuda propia, necesitas lo que es todo el sistema antiincendios mm. del edificio. Nada de eso va a funcionar sin energía. Claro. Nosotros hemos hecho propuestas de poner sistemas, eh, son bastante simples, que eh, digamos ante un incendio te corta la energía en todo el edificio, te da tiempo para que la gente baje del, de los ascensores, mm. eh, luego corta la energía de UTE y corta la energía de generador también, pero pone el generador en marcha exclusivamente para mantener todos los sistemas ante Eso es un, un sistema muy bueno que queremos implementarlo. Por ahora no hemos tenido resultado con eso. Lo otro es el sistema de mantenimiento preventivo, que te podrás imaginar. Hemos, estamos trabajando con muchos edificios y algunos, cuando llegamos, queda sorprendido porque los generadores son un desastre mal mantenidos, que funcionan a, a cuerda, digamos. No, mm -hmm. no, no puedes automatizarlos ni garantizarlos. Entonces no piensan en, en el eventual peor, peor de los casos, digamos. Este, siempre piensan, nada no va a pasar nada. Pero, pues, ¿y si pasa? Tendría que ser obligatorio realmente, en edificios de cierto nivel, cierta altura... Este, o cantidad de gente, tendría que ser obligatorio el sistema de mantenimiento mensual. Bien. Freddy, ¿No? eh, sí. me, me resulta un tema muy interesante para profundizarlo un poco más. Eh, lo, lo, este, ¿Estás haciendo mención a algo? Este, que no muchas veces en los medios de comunicación se habla y que tendríamos que, que instalarlo, ¿verdad? No contamos hoy con el tiempo necesario. Esta era este, una, una actitud nuestra de reconocimiento a, a ustedes, de, de felicitarlos y de valorarlos como empresa local. Así que te propongo ir redondeando por acá esta charla y, y volvernos a, a, a comunicar para, para hablar un poquito más, porque me quedaron algunas preguntas por hacerte de esta idea que me parece interesantísima. ¿Puede ser? Cómo no, aparte de eso Jorge te digo que tenemos dos temas interesantes para hablar, sí. es el tema de esta empresa el sí. tema de, de bomberos sí. y por otro lado el Aeroclub el, y el aeródromo sí. de, de Punta también, de También, hacemos, hacemos un combo y, te, y nos volvemos a, a comunicar y hablar de esos temas, ¿te parece? Buenísimo Jorge, te mando un abrazo muy grande. Abrazo grande, grande fe felicitaciones saludos para toda tu gente y para todo tu personal, que lo sé muy muy Muy eh, consustanciado sí. con la tarea y con mucho profesionalismo. Es cierto, tenemos un muy buen equipo de gente, muy buenos profesionales. Jorge, un placer. Abrazo. Hasta pronto. Y le agradecemos también a Charlotte que se portó divino. Eh, muy nada bien, de... Charlotte. Eh. No, muy no, bien, no, eh. de verdad quedó para, para la foto. Ahora la vas a conocer y también a Nicole que estuvo acompañando a su papá. Un saludo acá en la para triste. ella también. Sí, ahora, ahora se lo damos. Y el agradecimiento también por recibirnos aquí en, en su casa. Vuelvo Cerramos, Jorge. Vale, gracias. Nos reencontramos en un ratito. Chao, chao. Chao, chao. Fre Fre Frecuencia abierta.